En tres años de gestión hicimos lo que nunca antes se había hecho, generando estructuras, articulación, capacitaciones, trabajo en equipo de fiscales, eh, direcciones de apoyo técnico, preparando a todo el Ministerio Público Fiscal para el proceso acusatorio. Sin embargo, hoy se dan cuenta que no sé derecho penal. Falta que digan que soy mujer, no vienen solo por mí. No basta atar de pies y manos a Gil Carvón, sacándole facultades, porque hay centenares de fiscales, de funcionarios, de trabajadores del Ministerio Público Fiscal que se que trabajaron estos años para quebrar una cultura inercial burocrática para ser proactivos y comprometidos en materia de derechos humanos de ayer y de hoy.